un beso prolongado que te da mi corazón ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Estamos aquí saliendo en un nuevo Sudaca Itinerante. Yo no me estoy escuchando, estamos trabajando sin retorno. No sé cómo estará saliendo esto, pero esto que se denomina Sudaca Itinerante hoy está transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires. Te da mi corazón, que Yes so Transmitiendo. Esto es Ciudad Itinerante y no nos estamos escuchando casi nada Ahí, ahí se está escuchando un poquito el retorno, va a haber que subir los retornos Estamos transmitiendo hoy desde la Ciudad de Buenos Aires Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Pero como lo primero es lo primero, vamos a arrancar saludando en este caso al señor Víctor Andrés Correa Que tengo a mi izquierda, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en esta fría mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Y aquí, como bien decía Mariano, desde el barrio de Constitución, aquí en la facultad. Exactamente, así es. Esto es Sudaca Itinerante. Vamos a arrancar, estábamos hoy con un problema de retorno, ¿no? Estaba todo saliendo, pero nosotros no nos podíamos escuchar, estábamos así como medio... <risa> Medios de perdidos, descolocados. Bien, está el señor Leandro Pafundi ahí ayudando en todo lo que tiene que ver con la salida vía web, el Facebook, el Twitter. Pafundi, está... ¿cómo anda usted con el frío? ¿Bien? Hola Mariano, Andrés. Bueno, les contamos que se pueden comunicar con Radio Sudaca eh, entrando a radiosudaca.com o mandando un mensajito de texto al 1567837556 entrando al Twitter o al Facebook como Radio Sudaca. Bien, repita el teléfono por favor para que la gente mande mensajes. Quince seis 783 7556. Bien, está en la operación técnica hoy aquí con nosotros, como estuvo desde que arrancó esta temporada 2011 de Sudaca Itinerante, está Paula Sotelo, ahí haciendo las veces de operadora técnica pulpo media perdida. Eh, ahora, ahora ya está recuperando un poco la, la cara porque nos estamos reencontrando con todas las conexiones y esto de que a veces se hace muy difícil. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y con este comienzo así medio complicado con los cables no vamos a dejar de saludar a las radios amigas y vamos a arrancar por las radios que transmiten en vivo y en directo Sudaca los sábados de 11 a 13 horas radiográfica. En Barracas, Ciudad de Buenos Aires, la gente de FM Moreno, el 90.1 ahí en la localidad de Moreno. También en esa misma localidad, en un rincón, está FM La Posta, ahí en Cuartel Quinto. Y del otro lado del charco, en Montevideo, Uruguay, en el 103.3, está FM del Carmen. Todas las radios que nos sacan en vivo y en directo a los sábados de 11 a 13 horas. Le mandamos un fuerte abrazo y saludamos a las radios que retransmiten Sudaca Itinerante. FM Bajo Flores en el 88.1, aquí en la Ciudad de Buenos Aires también FM compartiendo en Quilmes, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Tranquila ahí en el Doque, también Provincia de Buenos Aires, los amigos de Radio Revés 88.7 ahí en Córdoba, la gente de Radio Urbana en Montemaíz, también Córdoba, por supuesto, a FM Mural, ahí en Chipolete Río Negro. Le mandamos un fuerte abrazo y ni que hablar de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, que desde este año somos parte de la programación a Farco y a todas las radios que lo integran y a todas las radios amigas. Le damos la bienvenida a este sudac itinerante y le agradecemos mucho por darnos la posibilidad de estar... ...semana tras semana con ustedes. Nosotros vamos a poner un poco de música de Agarrate Catalina... ...para tratar de mejorar todas esas conexiones... ...que el vivo nos está molestando. Y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca itinerante. Vidas comunes. Dos se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo... ni fotos, ni tardecitas, ni planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no se abrazan. Él no la elige, ella llora y nadie nunca lo sabe. Es domingo de tarde. La muchacha le cuenta algo a su abuelo. Se agacha, le dice que lo extraña. Deja las flores contra el mármol y se va, sola. El tipo en el bar se hunde la botella más barata que encontró. La botella quita apenas, guarda un mar furioso que lo arrasa. Siempre la misma mesa del mismo bar. Nadie conoce su nombre. El muchacho hace rato que espera. No va a venir, no va a venir, piensa. Un minuto después, ella entra. Sonrisa como el mar y una trenza. Está preciosa. Él sale de la sala inmenso, la cabeza como un tren. El sueño heroico de la maravilla de dos, desde ahora, es milagro de a tres cruza otra puerta y dice como puede a los que esperan ya nació y se lo tragan los abrazos último llamado junta fuerzas, carga maletas, deja abrazos. cada vez le cuesta más volver a irse la película continua de sus últimos tres años la inmensa pequeñez de su cuarto la pared, las marcas en la pared el tacho, el par de fotos permitidas, la reja La ventana minúscula allá arriba y el sol afuera siempre el sol afuera. Mañana viene la vieja a la visita piensa, se pone a cantar bajito. Las horas de las vidas más comunes, sus sueños. ¡Está! ¡Gracias por ver simples mortales tras una esperanza a veces paso pintadas en un pizarrón todos llegamos al mundo taca in the yeah continuamos aquí Sudaca Itinerante, transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales en, acá en su nueva sede de Constitución eh, y transmitiendo acá desde hall de entrada de, de las Facultades Sociales, eh, hoy en un encuentro que ya eh, muy pronto vamos a estar comentando, vamos a estar con, con entrevistas de, de qué se trata este encuentro de políticas de comunicación. Eh, el, no Nos quedaba pendiente saludar a, y por supuesto brindar el agradecimiento de siempre ¿sí? a quienes colaboran con este Sudaca itinerante. Nos referimos a la gente de CETERA, ¿sí? de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, a la gente de ATE, de las Asociaciones de trabajadores del Estado, y a la Biblioteca Nacional. A todos ellos muchísimas gracias. por colaborar con Sudaca. Retomamos aquí la transmisión de Sudaca. Estamos tratando de conectar eh, un poco todos los cables. Eh. Estamos por renunciar ya, señor Correa. ¿eh? No, no me digas eso. Yo ahora, ahí está, ahora me estoy escuchando un poquito mejor. Yo ya estoy por renunciar. Es una cosa que no se puede creer. 11 menos 5 está saliendo todo impecable. 11 menos 1 se broma con algo y anda a arreglarlo. Y anda a arreglarlo. Bueno. Eh, basta de quejarnos, vamos a escuchar algunas de las cosas que trajimos para el programa Claudio Capuano es coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Es desde el año 2000, yo no la, no la conocía realmente eh, Y él nos va a hablar de algo muy importante que es una ley de producción pública de medicamentos y vacunas Le falta solamente aprobarla en el Senado Algo eh, inédito para la República Argentina y nos parecía muy importante compartirlo con los oyentes. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Cátedra libre de Salud y Derechos Humanos, Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires. Claudio Capón es su coordinador y nos habla de qué es la ley de producción pública de medicamentos y vacunas. El 16 de marzo de, de este año fue aprobada, tiene media sanción por el Senado... la Ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. Esta ley surge luego de mucho trabajo, más de 11 años que la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos está tomando este tema, junto con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, el grupo eh, denominado multisectorial por la producción pública de medicamentos y vacunas, que es una organización que cuenta con más de 60 organizaciones científicas, sociales y organismos de derechos humanos, y eh, directores y trabajadores de las unidades productoras de medicamentos. Luego de todo este trabajo, de la realización de seis encuentros por la producción de medicamentos públicos, de la creación de la Red Nacional de Laboratorios Públicos, y eh, de trabajo hecho en el programa de producción pública de medicamentos y vacunas hemos llegado a consensuar una ley que fue la que se aprobó el eh, 16 de marzo pasado esta ley pasó al senado hemos tenido un, eh, una audiencia con la comisión de salud del grupo de eh, la comisión de salud del senado por la cual, Aparentemente hay unanimidad para la aprobación de esta ley ahora qué significa esta ley para la argentina? si uno enmarca el eh, derecho a la salud como derecho humano que sería eh, que está plasmado en el artículo 25 de la declaración universal de derechos humanos o en el artículo 12 de, de, de la declaración de pacto del pacto económico social y cultural, vamos a ver que para acceder a la salud, eh, que ese acceso a la salud se da también con el acceso al medicamento. Y si tomamos el acceso de medicamento como uno de los pilares para este acceso eh, como derecho humano, vamos a ver que eh, esta forma de, de acceso se puede dar con herramientas. La Argentina... cuenta con una herramienta estratégica que son las 39 unidades productoras de medicamentos o laboratorios públicos. Fue pues a partir de ahí que desarrollamos eh, toda nuestra tarea intelectual y práctica eh, con, de docencia y, eh, e investigación con respecto al tema. Bien, ahí escuchábamos a Claudio Capuano, el coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, explicando qué es la Ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. En un ratito nomás, después de los compromisos institucionales de cada una de las radios, eh, vamos a seguir con este tema y nos vamos a meter de lleno en este encuentro de estudiantes, graduados, docentes de comunicación que se está realizando aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la sede... de Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después. No se me quede José, por favor Alguna vuelta le vamos a encontrar Y déjese de pensar Que la música es una nota Como Sudaca Bien, y continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante Estamos entrando en el segundo bloque, señor Víctor Andrés Correa Se está tratando todo de normalizar un poco, ¿no? Un poco, por lo menos estábamos tratando de que se normalice todo el cablerío ese que armamos acá y que por momentos se nos producen todos esos ruidos con los cuales la primera media hora fue así como medio medio quilombada, como quien dice. Sí, sí, sí. Pero bueno, es, es producto de esta, de esta de este proyecto itinerante que realizamos y que bueno, tiene, tiene sus su vaivenes. Pero bueno... Eh, poniéndole el cuerpo y el alma para, para mejorar y poder salir adelante de, de estas dificultades que, que ocurren en el vivo, ¿no? Exactamente, así es. Bien, nosotros sobre el final del primer bloque estuvimos hablando de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ahí esta cátedra ya tiene 10 años de existencia, yo la verdad que no la conocía Eh, la conocimos gracias a la otra cátedra de Derechos Humanos, a Graciela D'Aleo, nuestra columnista, y ahí estuvimos hablando con Claudio Capuano, que es su coordinador. Escuchamos la importancia, ¿no? Digo, de, de la Ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. ¿Qué era esa ley que ya se aprobó, tiene media sanción en el Parlamento argentino y que ahora se está esperando la segunda parte? La verdad que yo ni la conocía, no tenía ni idea de lo que era y nos parecía como muy importante compartir con los oyentes esto, ¿no? Esto de que... la producción de vacunas, de medicamentos, todo tiene que estar financiado por el Estado este, para pelearle de alguna manera a los grandes laboratorios y a las patentes que, que tienen los grandes laboratorios, que son las que hacen que a veces los medicamentos salgan tan pero tan caros. Qué, qué cosa, ¿no? Que cuando hablamos de, de políticas, de las grandes políticas de la Argentina y estos grandes temas que tendrían que estar... Eh, Eh, en los medios y en la discusión pública, estando completamente invisibilizado, ¿no? Para los grandes medios, cuando esto que decíamos nosotros, o sea, nosotros no, la, no lo conocíamos. O sea, gracias a, un, a una amiga podemos llegar a enterarnos de que este, esto ya cuenta con media sanción en el Parlamento argentino. Y, algo tan importante, o sea, y, y tan del interés popular. Me parece que realmente eh, vale la pena conocerlo y vale la pena de que estas cosas eh, tengan difusión. Exactamente. Así es, nosotros vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista, muy cortito, donde Claudio Capuano explica la importancia que tiene esta ley. Sí, la importancia que si puede llegar a tener esta ley. Esta ley. Ahí tiene una operadora, ahora sí la puede demandar. Si se llega a aprobar esta ley, va a ser... Eh, a mi modo de ver, un hecho histórico, eh, un hito para la Argentina, porque se va a dotar al Estado argentino de una herramienta estratégica para realizar políticas públicas soberanas en el ámbito de salud. Además, esta ley eh, tiene varios aspectos de los cuales hemos trabajado y hemos peleado mucho. El Primero, el artículo 1 de la ley declara al medicamento como bien social Esta cosa eh, que parece una redundancia hay que plasmarla en leyes donde eh, más en un país que ha tenido esto, estas idas y vueltas y donde hay 15 millones que eh, no acceden al medicamento. Otra de las cuestiones, cuando uno va a ver el medicamento, el producto final, lo que sería el comprimido... los jarabes, las ampollas, en realidad no piensa eh, toda la investigación y desarrollo que hay detrás, que ese también es un área estratégica. En este aspecto de que esta ley promueve la, eh, eh, la interacción con las universidades públicas y además promueve lo que sería todas la, eh, las posibilidades de investigación y desarrollo Desde todo punto de vista. Te doy un ejemplo. Eh, bien se podrían mejorar las moléculas de chagas, de la hidatidosis, eh, moléculas que puede necesitar la Argentina desde las universidades públicas. Por todo esto decimos que esta ley es estratégica.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 Eh, interesante, lo vamos a estar siguiendo el tema y aparte tenemos prometido casi un programa dedicado a la salud con una gente amiga por José León Suárez, con una gente amiga por Luján y seguramente también con Claudio Capuano, ¿no Correa? Sí, realmente interesantísimo lo, lo que comentaba y, y realmente, o sea, eh, cuando escuchaba la palabra de Capuano eh, tomaba dimensión, ¿no? De, de los beneficios a la, a la población, a la gran cantidad de población que estaría beneficiando de esta ley y, y vuelvo a repetir o sea, eh, me indigno A que estas cosas se invisibilicen eh, por parte de los medios y no y no me estoy refiriendo a, simplemente al al conflicto que hoy tiene el gobierno con, con el gran multimedio clarín o sea me estoy refiriendo a un montón de grandes medios incluso me planteo o sea qué pasa con con, con la información pública o sea que porque tampoco se está dando a conocer estas cosas no O sea, me parece que está bueno, bueno, hoy estamos en un ámbito de comunicación, quizás se puede plantear eso, qué pasa con la comunicación, eh, la comunicación pública, la comunicación Popular, y, y bueno, y estas cosas que, que me parece que desde el, desde el punto de vista de la salud me parece más que importante, y seguramente vamos a tener en los próximos días a algún sudaca itinerante dedicado enteramente a lo que son políticas de salud. Exactamente, así es. Nosotros eh, les recordamos a los oyentes, estamos saliendo ahí con algún problema vía internet, estamos saliendo casi todo por radio gráfica. Eh, estamos en las primeras jornadas de comunicación e intervención social y política. Se llama así, experiencias, abordajes, articulaciones, investigaciones, desafíos. Este encuentro organizado por estudiantes graduados y docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos en el hall De entrada de la facultad, una, una sede nueva, este que tienen acá, en, ¿cómo se llama este lugar? Constitución, Constitución, ¿no? Le dicen este barrio. Constitución es una sede nueva, después de, de mucho lío, de, de mucha pelea, de muchos años, tiene una sede nueva bastante linda. Bastante linda, sí. Bastante... Santiago del Estero al Mil, ahí San... estamos. Santiago del Estero al Mil, nosotros estamos chupando un poquito acá de frío, <risa> pero bueno, nada. Ahí ya estamos viendo que hay alguna factura, algunos sacuchitos, algo seguramente vamos Ustedes a llegar. Dice, son para nosotros? Exacto, vamos a ver. Y estamos acá en el medio de una feria, de una feria donde se están mostrando diferentes experiencias de comunicación, eh, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Ahí está el faro de Rincón, está la gente del Centro Cultural Al Borde que conocimos hace un año. Hay varias experiencias que están ahí dando vueltas. Vamos a poner algo de música que va a elegir seguramente nuestra... Operadora Paula Sotelo, y después vamos a continuar aquí transmitiendo y ya conversando con toda la gente que está participando aquí de este encuentro. ya descansar Aquí en este sudaca itinerante estamos aquí tratando de reconectar todos los asuntos que tiene que ver con una transmisión que se empezó a complicar ahí, empiezan a aparecer ruiditos por todos lados. Eh, vamos a, en un rato vamos a saber bien qué es lo que está pasando. Pero nosotros estamos aquí en este encuentro de estudiantes de comunicación, como les contábamos. Hay muchas experiencias este, culturales y de comunicación que están acá en una feria que se está haciendo en el hall. De, de la facultad y acá es donde nosotros vinimos a transmitir y en este momento estamos con Erika Sotelo que es del Grupo Cultural al Borde y con Víctor Rodríguez que es del de Faro de Rincón primero le damos la bienvenida y les pedimos que nos cuenten eh, un poco digo, de dónde viene ¿no? qué es el Faro de Rincón en principio a Víctor que es el que tiene el micrófono en mano y después le pedimos ahí a, a Erika también que nos cuente qué es el Centro Cultural al Borde Bueno, primero que nada, buen día a todos Eh, soy del Faro Rincón, que es una revista hecha de por y para gente en situación de calle. Eh, estamos acá en el barrio de Balvanera, Rincón y Chile, por eso el nombre es el Faro Rincón. Y somos alrededor de 12 personas que participamos en la revista, eh, la mayoría en situación de calle. Y hace del 2006 que funcionamos. Y nos autofinanciamos ¿no? y participamos acá en esta facultad en la, en la curso de capacitación para organizaciones sociales. Y bueno, y por este medio llegamos acá a esta, a esta jornada. Ah, mira vos, está bueno. Y Erika, ahí le damos un poquito el micrófono, Erika, que cuente de dónde viene. Bueno, yo que en... viene de otro rincón, ¿no? Sí, vengo de Los Jams, zona sur. Está ubicado allí el Grupo Cultural... que funciona hace 20 años, desde 1991. Y bueno, yo soy tallerista desde el 2008, hace tres años. ¿Y, tres ¿Y qué añitos. es el Centro Cultural Al Borde? El Centro Cultural Al Borde funciona, así con, con varios talleres en, en los cuales todos son gratuitos. ¿sí? Yo en particular tengo el taller de apoyo escolar y biblioteca. ¿sí? Eh, también funciona un taller de murga, que es generalmente... Está más, más volcado dentro de lo que es eh, verano, sí. Y, bueno, funciona de esa manera. Y, como dije en principio, todos los talleres son gratuitos y abiertos a la comunidad. Bien. Le pregunto a los dos este, por qué están participando de este encuentro de, de comunicación. ¿Cuál es la relación? Bueno, un poco uno se imagina con una revista, pero en términos generales, ¿cuál es la relación de estas experiencias con una carrera como la de Ciencias de Comunicación acá de la Universidad de Buenos Aires? Bueno... Eh... La, la finalidad de la, nuestra participación es, es, es como una forma de relacionarnos ¿no? con, con otras organizaciones que cuentan con, por supuesto, muchos más medios que nosotros. ¿no? Acá nosotros nos financiamos y, y dos pesos por revista, por ejemplo, ¿no? nos llevamos cada uno que ni siquiera logra... No, no logra eh, Bancarnos a nosotros mismos. ¿no entendés? Y bueno, espero que nos conozcan y algún día nos, nos hagan algún aporte más interesante. Ahí está, vienen para, que, para contar la, la, la experiencia. ¿No? Claro. Nos decía que nacieron en el 2006. En el 2006. 12 personas. ¿El lugar físico? Eh, la, ahí, ahí. Es el desayunador de la obra de San José en Rincón y Chile, Valvanera. ¿Y con quiénes trabajan en esta revista? con gente en situación de calle ¿no? y asesorados por una psicóloga y, y un par de profesionales más. Para los que escribimos somos todos de la calle. Ahí está, Víctor. Pero contanos, digo, ¿cómo arman la revista? ¿Cómo es? Digo, ¿qué, ¿Cómo se decide y digo, quién escribe? ¿Qué escriben? ¿Dónde la imprimen? Eh, nos reunimos todos los miércoles a las 10 y media de la mañana bajo la obra de San José y escribimos lo que es, se nos ocurra, ¿no? ya sea una crítica a... a Mauricio, por ejemplo, ¿no? O la vivencia a diario, ¿no? Y bueno, y lo que más vale destacar eh, por ejemplo, hay gente que no sabe leer ni escribir dentro de nuestra revista. Entonces nos narra una historia de vida, ¿no? Y nosotros se la transcribimos al papel. ¿no? Mira. Y después eso alguien lo diagrama. Claro, una... ahí nos vamos diagramando, vamos corrigiendo, y bueno, y después, cuando puede, ¿no? Cuando contamos con la, la plata suficiente, lo editamos. Bien, pregunta número uno: ¿quién diagrama? Eh, una amiga. Una amiga diagrama, bien. ¿Y quién es.? Este... ¿Dónde la mandan a imprimir? Ya, una, una imprenta común que nos cobra precios económicos. Mira, y la venden en la calle. ¿Y. por ahí, por todos lados? Por donde, donde sea. Acá se vende mucho, ¿no? Sí, sí. claro. Nosotros no somos. hecho en Buenos Aires que tiene un gran tiraje, ¿no? Ni claro. pretendemos hacerlo tampoco, ¿no? pero bueno, de a poco vamos creciendo. Ahí va. Bien. Y Erika, eh, antes de llegar a la primera hora de programa, contanos, digo, ¿cuál es la relación de ustedes con la facultad? ¿Por qué están acá en la carrera de Ciencia de la comunicación y, y en este encuentro? Bueno, primero porque creo que al borde sí. Eh, además de ser una, una institución para el barrio, también cumple en cierta medida una función como institución política y social que tiene íntegra relación con eh, la comunicación que es una manera de, de, digamos, de expresar y darnos a, a entender ¿no? con lo que queremos decir y cuál es el trabajo que estamos desempeñando. Eh, segundo, porque este último tiempo sí tuvimos mucho contacto Con, con, con toda la movilización que que significó en, en sí el, en los nuevos proyectos de ley en cuanto a los medios, también tenemos un, un proyecto de radio en la institución y bueno, eh, de, de alguna manera o no siempre estamos conectados ¿no? Con, con, no sé, cómo cerrar la, la bueno, frase. Conectados con, con todo lo que es el área de comunicación, con la carrera y eso. Claro. Mirá. Y, a, una y acá vienen a contar todo eso. Así es. Bien, yo le quiero decir a la gente, digo, acá los amigos de, del Faro de Rincón, no los conocíamos, lo estamos conociendo en este momento. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo el programa ahí en el Centro Cultural Al Borde y ahí en Los Llamos, usted viene por una avenida, no me acuerdo cuál era, una avenida ahí, Espora, eh, ¿no? Viene por la avenida Espora, todo asfaltado, se mete por la calle de Tierra, Todo barro se mete ahí en uno de los tantos barrios populares que existen en el conurbano y de repente se encuentra con una sala de teatro muy, pero muy linda y con un montón de actividades que se desarrollan. Digo, La verdad que nos sorprendió y lo recordamos gratamente y nos pareció como una experiencia realmente para, para contar, porque es eso. En el lugar que uno menos se lo imaginaba, se encontró con eh, un escenario, eh, exactamente, con un... con un espectáculo y con un teatro eh, muy bien puesto en el medio de, de un barrio Así que, no, está, está muy bueno. Bueno, Víctor, ¿y, ¿y cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue el faro de rincón? Contanos, ¿cuáles son los proyectos para futuro? y Bueno, el proyecto para futuro es seguir autogestionándonos y llegar a la mayor cantidad de gente posible y... Y que sea una fuente de ingreso para cada uno de los integrantes. Esa es la apuesta, que sea un, alguna fuente de ingreso. Sí. Ahí va. Bien. Bueno, che, mil gracias. tan buenas las experiencias. Eh, dos experiencias este, realmente interesantes, eh, muy buenas, que están relacionadas con la comunicación, con la cultura, con la expresión, que se están haciendo presentes aquí en este encuentro, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Constitución. Bueno, gracias a vos. Dale, muchísimas gracias. Pasó acá, gracias. ahí está, dale, Erika, mil gracias. Pasó Víctor Rodríguez, de una experiencia de revista con gente de, en situación de calle y con Erika Sotelo, que no es la prima de nuestra operadora, pero este lleva el mismo apellido y que eh, trabaja en el Centro Cultural Al Borde, allá en Lonsham. Nosotros estamos llegando a la primera hora de programa, señor Correa. Así es, y bueno, aquí estamos en, en el hall sí de entrada de la Facultad de, de Comunicación de Ciencias Sociales. Bien, ahí el señor Leandro Pafundi quiere meter un bocado, dele, dele, antes que lleguemos la hora. No, lo único que decía es que para comunicarse con, con el programa... Fuerte, llamar, con ganas. Para comunicarse con el programa pueden llamar al 156-783-7556 o mandar un mensajito por Facebook o Twitter en arroba radio sudaca o facebook.com barra radio sudaca Bien, hoy vamos a recibir seguramente insultos, gritos y broncas, digo, con los problemas que tuvimos al comienzo, ¿no? Eh, eso, eso dicen, no sé, no me consta todavía. Vamos a ver, bien. Habrá que hacer las pericias. Sí, yo le quería mandar una, un saludo grande a la gente de, de Peñarol, de, que nos está escuchando por Uruguay, ¿sí? Ah. Que clasificaron después de 24 años a la final de la Copa Libertadores. Bien, un saludo a toda la gente de Peñarol y yo le mando un saludo especialmente al número 10 de Peñarol, Que salió ahí del barrio de Mataderos Primera hora de programa Vamos a los compromisos institucionales De cada una de las radios Y en un ratito nomás continuamos Aquí desde este encuentro de comunicación E intervención social y política Que se realiza en la carrera de Ciencias de la Comunicación De la Facultad de Ciencias Sociales De la Universidad de Buenos Aires lo dije todo la forma que Tony habló No encontré hipocresía la historia que escribe la cia yo me la paso por las pelotas. A que mi barre el hambre, se nota, y pasan balas todos los días. Si la violencia se pone fría y te espera, sentadita en el Somos Sudaca. Una nota Somos, Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en la segunda hora de programa. Paula hace pulgar para arriba. Yo cruzo los dedos más que pulgar para arriba con esto de, de las conexiones. Pero bueno, en esta segunda hora seguimos aquí en esto que se denomina las primeras jornadas de comunicación e intervención social y política. Una experiencia organizada por estudiantes, graduados, docentes de la carrera de ciencias de la comunicación aquí en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros ahora estamos... Con Luciana, con Blas y con Fernando, creo que era. Ahí está. Bien, este, cada uno nos va a ir contando sus experiencias, qué es lo que están haciendo. Luciana es Luciana Cule, Gidian o oh, no no lo dejé bien, sabíamos que lo íbamos a decir mal. Este, Ella es del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias. Trabaja aquí eh, en la Universidad de Buenos Aires y particularmente en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no dije bien el apellido, viste que... No importa. No importa. Bien, Luciana, contanos un poco eh, por qué están presentes acá ustedes como programa de capacitación y fortalecimiento. Ustedes trabajan con muchas organizaciones sociales eh, de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano, y, bueno, y hoy están presentes en este encuentro de estudiantes, graduados y docentes de comunicación. estamos acá porque fuimos convocados para contar nuestra experiencia desde un área de la facultad que trabaja con organizaciones comunitarias desde hace 10 años participaron ya más de mil organizaciones comunitarias en este programa recibiendo capacitación por parte de docentes de la facultad y lo que hacemos es desde este programa de capacitación intentar eh, construir una relación una vinculación desde la facultad con las organizaciones a través de cursos de capacitación a través de acompañar proyectos en los barrios a través de ofrecer a las organizaciones los docentes que los estudiantes tienen el privilegio de escuchar acá en la facultad bueno la idea es hacer de puente entre eh, la, la facultad y las organizaciones que por ahí no Tuvieron la oportunidad de, de estudiar en una universidad. Eso es lo que hacemos. Entonces, vinimos a, a este encuentro a contar esa experiencia, a contar est estos años de trabajo, cómo nos estuvo yendo y, y en aportar en algo a construir este, esta intervención o este concepto de comunicación desde la intervención. Aportar en algo en ese sentido. Ahí está. Bien. Y, y le, le pregunto a, a Fernando cómo es eh, esto de. de trabajar desde el área de comunicación en particular, ¿no? digo, digo Ustedes trabajan con un montón de organizaciones, pero digo, ¿cuál es la particularidad de la carrera de, de comunicación en esto? El programa tiene una estructura de un curso de formación general donde se tratan diversos temas y luego los módulos específicos, uno de esos módulos tiene que ver con la comunicación comunitaria. Eh, otros temas que se tratan tienen que ver con niñez Derechos Humanos, Salud, pero uno de los ejes que propone el programa es capacitar y fortalecer a las organizaciones en lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Apoyar emprendimientos de revistas barriales, periódicos, radios comunitarias, eh, una serie de actividades en donde las organizaciones buscan en nuestros mejores profesores de la carrera algún tipo de capacitación, experiencia, pero por sobre todo esto de eh, generar un espacio donde nos podamos encontrar eh, distintas experiencias, la académica que propone la universidad, pero también la cotidiana que generan las propias organizaciones para que la facultad y la comunidad se puedan encontrar y fortalecerse mutuamente. Este es un trabajo que como decía Luciana, venimos haciendo desde hace 10 años, Y de alguna manera hemos logrado que la universidad, aunque sea en una pequeña porción, pero le abra las puertas a la comunidad, pues a ella le pertenece, ¿no? Bien, ¿y con cuántas organizaciones llegaron a trabajar en estos 10 años? ¿Así más o menos? Nosotros tenemos un registro de aproximadamente mil organizaciones de la ciudad de Buenos Aires, del de cordón bonaerense, incluso compañeros que vienen desde... Luján, desde Zárate, Moreno, o sea desde barrios por ahí un poco más alejados, pero también tenemos la hemos tenido la posibilidad de generar módulos territoriales y llevar el programa a distintos barrios también del conurbano bonaerense. Luego del, de este receso de invierno vamos a estar trabajando con el municipio de Quilmes, llevando el programa de capacitación al barrio de Quilmes para trabajar con las organizaciones de allí. Ahí está, bien. Eh, así, cortito y al pie, les pregunto a los dos, eh, ¿qué experiencias recuerdan así como, como, como muy importantes en, en esto? Experiencias, eh, digamos, son todos los días que nos encontramos con las organizaciones en el curso. Cada vez que charlamos, que escuchamos las historias, es un enriquecimiento permanente. Digamos, nosotros trabajamos con una modalidad que es la modalidad de taller, en donde eh, se plantea un tema, que lo plantea el docente que viene invitado, después se discute en subgrupos ese tema. desde la historia y la, la, digamos, la trayectoria de las organizaciones, se pone en discusión el saber que tiene académico en la facultad que trae el docente con la propia experiencia de la organización, entonces al escuchar esos relatos, esas formas de afrontar los conflictos cotidianos, de generar los vínculos en, en el barrio, en la comunidad, desde ahí ya eh, hay un enriquecimiento para la universidad y para la facultad y para los estudiantes también que participan colaborando en la coordinación de esos grupos, la mayoría de los estudiantes cuando terminan Y dice, bueno, ahora soy otro. Como al escuchar y al aprender de esas historias, eh, digamos, hay un, hay un crecimiento. Entonces, ese, ese encuentro eh, es el que enriquece cada martes o cada miércoles que hacemos el curso. Ahí va. Bien. Y a tu izquierda está Blas, que es del grupo El Hornero, que todavía no, no charlamos con él. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Gracias. Bueno, ¿Cómo va? Bien, bien. Por suerte, vengan. Bueno, Blas, eh, lo primero que te voy a preguntar, te va a resultar como muy obvio, es ¿qué es El Hornero? Bueno, Lornero es una agrupación de, de, principalmente de jóvenes que venimos eh, militando, en, somos de Loma de Zamora, donde no solo nos dedicamos también eh, al arte, es decir, como hacemos talleres de teatro, talleres de cine, eh, hemos realizado varios cortos con las temáticas socioculturales, eh, como de, de, tratando, invitando a los jóvenes de los distintos barrios, y además hoy en día eh, tenemos un, un programa de televisión que se llama Jóvenes en Acción, que es emitido por Canal 8 en un canal comunitario de, de la zona Lanús. La idea de nuestro programa era eh, incentivar, es decir, y mostrar el laburo que hacen tanto organizaciones políticas como organizaciones sociales, el laburo que hacen con jóvenes, ¿no? Eso es, y por eso hoy bueno, también estamos acá, que también tiene que ver en, en sí con la comunicación, ¿no? Bien, contanos cuánto hace que están ahí trabajando en todo esto. Bueno, yo hola, eh, sí, sí, bueno, sí. Eh, yo tengo 20 años, yo vengo de los 14 años eh, trabajando en el grupo Lornero. Y ahora con el tema de los talleres de cine empezamos hace más o menos unos cuatro años. Y con el tema del programa de televisión, que es algo nuevo eh, y novedoso, porque en realidad ninguno de los que estamos en, eh, en esta agrupación nos dedicamos y es, es, estudiamos audiovisual, sino que somos todos de distintas ramas, no más que coincidimos en un punto en lo que, que, como veníamos haciendo los cortometrajes, coincidimos en que el audiovisual era una forma de transmitir un mensaje. Y con el programa de televisión venimos trabajando desde el año pasado. Eh, se hizo la primera temporada y este año es precisamente el jueves y si empezamos la segunda temporada de Jóvenes en Acción. Bien, eh, Canal 8 dijiste. Es en Canal 8 en Lanús. Canal 8 de Lanús, Canal de Aire. Canal, o de, aire. canal de Aire, exactamente. Un sí. canal comunitario de aire. Bien, ¿Y, ¿y por qué ese programa? ¿Qué es lo que hacen en ese programa? Bueno, el objetivo, como, veníamos, como venía diciendo en un principio, era mostrar la otra faceta de los jóvenes. Es decir, siempre la juventud... venía siendo estigmatizada, es decir, porque si no si es que la juventud delinque o que la juventud... o que los jóvenes, es decir, delinquimos o que jo, o los jóvenes hacemos siempre cosas... por eh, ahí no tan agraciadas, ¿no? Y que, es decir, también nos divertimos, eh, vamos a boliche, vamos a hablar, hacemos todo eso, pero, es decir, que también tenemos que encontrar otras realidades de los otros jóvenes que también vienen trabajando en distintas organizaciones, ¿no? Inclusive desde la escuela, eh, por ejemplo, yo cuento algo cortito, una experiencia... Eh, cuando nosotros invitamos a un grupo de chicas que habían hecho un trabajo con el tema de nutrición, les fue también en el colegio que empezaron a presentarlo por distintas ferias de ciencia y técnica. Y nuestro objetivo es ese, mostrar esos jóvenes que por ahí no tienen una voz o no tienen forma de llegar a, a un medio, mostrar ese laburo que hacen distintos jóvenes, desde una escuela, de una organización social, de una organización política. Es decir, y que la Mostrar ese laburo de los jóvenes y mostrar a esos jóvenes que por ahí están en la casa y que no, no militan, no. no que no no es una obligación, ¿no? pero que, que sepan de que no todo es eh, no todo es malo, ¿no? sino que hay otra faceta también de otra realidad. Ahí está, bien, le pregunto para ir cerrando a Luciana, ¿no? también al compañero, digo, ¿qué, ¿qué aportan las organizaciones a la carrera de ciencias de la comunicación? Bueno, aportan muchas cosas, como decía antes, aportan la experiencia, aportan el el cómo afrontar los problemas Eh, de, desde el barrio, desde... los propios, la propia, digamos, la relación con los vecinos, de cómo lo llevan adelante y aportan cómo construyen los medios de comunicación comunitarios. En la carrera se estudia la parte teórica, digamos, cómo armar un medio, la parte técnica o cómo gestionarlo, desde el aula. Pero las organizaciones lo que aportan es cómo llevarlo adelante día a día en la organización, cómo eh, generar los lazos con la comunidad, cómo gestionarlo de manera horizontal, eh, digamos, cómo relacionarse, por ejemplo, con el Estado, que es otro actor político. que está en el territorio, o sea, esa experiencia de cómo afrontar los problemas desde una gestión de un medio comunitario, eso es lo que enriquece y le aporta a la carrera. Entonces la carrera lo que tiene que hacer es bueno, colaborar y acompañar en ese sentido el trabajo en territorio, eso es lo, lo rico y lo que va digamos, a aportar al, al saber académico. Y hago la pregunta al revés, para cerrar, hablas del hornero. Sí, ¿Qué aporta la facultad o la carrera de Ciencia de Comunicación? ¿Qué les puede aportar a ustedes como experiencia barrial de comunicación comunitaria? Bueno, justo acá con Luciana habíamos hablado un poco antes del tema. Y la idea es, bueno, es que es muy bueno esto de que la, la facultad, es decir, eh, no solo se la tenga como... Mira, antes era que por ahí era muy elitista y eso que yo también estoy, soy estudiante de la facultad, pero que la facultad también se acerque está bueno esto a los barrios para fortalecer estos lazos, ¿no? Porque por ahí nosotros, es decir, como otros otros grupos que también hacen comunicación comunitaria, como gráfica, radial o, o televisión en nuestro caso, por ahí no tenemos las herramientas o no sabemos cómo llegar a las herramientas que nos pueden facilitar para dar un mejor discurso, un, para saber comunicar y eso es algo muy importante porque por ahí decimos un mensaje que es es espectacular, pero en la manera que lo comunicamos tiene mucho que ver. Y la, la verdad que el aporte que da la facultad es muy bueno para fortalecer estos lazos. Ahí está. Bien, eh, yo les quiero recordar a los oyentes, vale, quiero recordar, les quiero quiero comentar, no sé si lo sabían, que el programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias, de donde es Fernando y donde es Luciana, que estuvieron acá compartiendo con nosotros, nos dio una mano muy, pero muy grande el año pasado, conociendo diversas experiencias en los barrios. Muchas de las organizaciones que visitamos fue por el contacto que ustedes nos dieron. Les agradecemos a los tres y si quedó algo colgado, dale. Puedo pasar un chivo. Sí, sí, sí, dale. Eh, vamos a, queremos, por ahí hay organizaciones que están escuchando eh, el, el, o que van a escuchar este programa y queremos invitarlos porque vamos a empezar un nuevo curso que por ahí les puede interesar y pueden sumarse. El próximo martes 14 de junio, o sea, este martes no, el otro, vamos a comenzar un curso que es sobre cómo planificar proyectos comunitarios. Vamos a brindar herramientas a cómo eh, de pasar de una idea a elaborar un proyecto, cómo escribirlo, eh, cómo construir un plan de actividades. O sea, cómo diseñar proyectos comunitarios. Vamos a empezar este curso el martes 14 de junio. Va a ser de 14 a 17 horas. Se va a dictar acá en la Facultad, Santiago del Estero 1029. Ciudad de Buenos Aires. En Capital, claro, Ciudad de Buenos Aires. Y para anotarse, los que quieran, pueden mandarnos un mail... A programa de puntoar. Nos mandan un mail y ahí, ahí, ahí se pueden anotar. Está destinado a, a miembros de organizaciones comunitarias. Programa de capacitación.arrobasociales.uba.ar. Y si no, llaman a este teléfono. También. Al 4508-3800-Interno 137. Bueno, ya lo vamos ahí a estar dando. Che, les agradecemos mucho la participación aquí. En Sudaca, ¿eh? Dale. Bien, gracias. Nosotros, señora Sotelo, ponga algo de música y continuamos aquí desde el hall de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ahí pasaba la música de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y está todo saturando señora Sotelo, ella dice que no yo tengo así que los oídos me voy a quedar solo bien, eh, continuamos con este subaque itinerante, nos quedan hay cinco minutitos de programa para, para terminar el tercer bloque y nosotros vamos a escuchar a una nueva columnista Así es, vamos a escuchar a Amanda, ¿sí? Exactamente, una amiga de la casa que hace su estreno aquí en Sudaca Itinerante, ya tenemos grabado desde hace una semana la columna, pero no la hemos podido sacar. La semana pasada, Amanda Alma, periodista eh, de Radio Gráfica, de Radio Nacional, de la Radio de las Madres, una amiga de hace muchos años, estrena sus columnas aquí en Sudaca y lo vamos a escuchar hablando de el derecho al aborto libre y gratuito. Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes de Radio Sudaca, aquí estamos sumando voces de mujeres a este espacio de encuentro y de diversidad de opiniones y, y de problemáticas. Para sumar una mirada feminista a esta Radio Sudaca, eh, quería comenzar con un debate que este año es importante y trascendente para la sociedad argentina, tiene que ver con el comienzo de la discusión por primera vez en la historia de la Argentina en el Congreso Nacional de la Despenalización del Aborto. Un tema que entró en la última sesión de diputados del año pasado, en la última actividad de la Cámara de Diputados del año pasado, cuando desde la Comisión de, penal, de, la, de, la, de Legislación Penal de la Cámara Baja, los legisladores diputados de la Nación decidieron, decidieron ampliar y empezar a debatir este tema. Entre el jueves y el viernes se realizó un encuentro, una jornada para debatir el acceso desde la justicia a las prácticas de penalización del aborto, un debate que reunió a mujeres de organizaciones sociales, políticas, feministas de distintos lugares del país. contó con la participación de algunas activistas también de otros países como Estados Unidos o de Brasil. En la idea y en el concepto de poder encontrar argumentaciones para viabilizar el debate por la despenalización del aborto y sobre todo plantear como es fundamental la necesidad de avanzar en la ampliación de derechos para las mujeres y tomar este tema de la práctica del aborto como una cuestión de salud pública. Una de las que se presentó el día jueves, al inicio de este encuentro, estas dos jornadas de intenso debate, es Gali Khan, que es una activista feminista que viene desarrollando hace muchos años un asesoramiento en la en Estados Unidos, en Nueva York, en la unidad de políticas de IPA, junto con otras activistas que... Eh, intentan dar argumentación para las comisiones de bioética y bioderechos del Colegio de Abogados de este país para poder ampliar la discusión sobre el aborto y no plantear la dicotomía en relación a la vida o la muerte. El planteo de la discusión en torno al aborto es un debate que nos eh, involucra a toda la sociedad en general porque las mujeres... que mueren principalmente son mujeres de los sectores populares. Y debatir el tema del aborto significa más que nada ampliar y profundizar en una necesidad de pensarse a las mujeres, pensarnos nosotras mismas por un lado y los varones también como sujetos de, de acción política en relación a una práctica que se realiza más allá de su penalidad, más allá de su criminalización y que también ponen en riesgo la salud de las mujeres y las decisiones de las mujeres. Un debate que obviamente necesita la participación colectiva y las opiniones diversas, pero por primera vez que el Congreso de la Nación asuma una discusión de estas características, supone un paso adelante en los procesos de articular la sociedad civil con las políticas públicas del Estado. Así que, bueno, en búsqueda de ampliar estas discusiones se convocó a estas mujeres de todo el país y también especialmente a las, ex, a las expertas de otros lugares del mundo para que nos aporten un poco de información y sobre todo que nos apuntalen a la hora de enfrentar el debate parlamentario. Les dejo el testimonio de Gillian. Kane, una de las activistas que se presentó el día jueves por la mañana en el Congreso de la Nación, hablándole a diputados y diputadas y también a sus asesores sobre las estrategias y los argumentos necesarios para encarar este tema y un análisis muy interesante y certero sobre la situación que atraviesa hoy la Argentina para encarar este tipo de discusiones. Pienso que Argentina está en un momento buenísimo, un momento que viene cada 70 años, algo así. Hay mucho movimiento con um, las feministas y también hay apoyo público que se puede ver y, eh, un crecimiento en los pasados cinco años que ahora todo el mundo está hablando abiertamente sin vergüenza de aborto y poniendo en el contexto de derechos humanos y de um, salud pública entonces pienso que eso es un buen avance y también que los dos proyectos de ley están presentados y van a ser debatidos es, es buenísimo el debate es sobre Derechos, ¿no? Y, y derechos de, de las mujeres a no ser embarazadas si no quieren. No, ninguna mujer debe ser forzada a tener un um, embarazo no deseado. Los despido hasta un próximo encuentro. Les dejo un saludo y un abrazo feminista. Soy Amanda Alma. Ahí pasaba Amanda Alma con su abrazo feminista, sus saludos y una muy buena columna así haciendo la primera columna este, en esta temporada de Sudaca 2011. Estamos terminando el tercer bloque, estamos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, estamos en el Encuentro de Comunicación e Intervención Social y Política. Vamos a los compromisos institucionales, que aún en las radios en un ratito nomás. Continuamos ya para cerrar este Sudaca itinerante. Y es así. La vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a safar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos sus mi gente sueña sueño sencillo un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino el almacén de la esquina pa comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo mi gente sueña sueño sencillo Los juriss en las escuela aprendiendo de lo lindo. ...divirtiéndose en la plaza mientras los viejos matean en las tardes del domingo... ...pero hay gente Somos que... ¡Somos no... Sudaca! Bien, continuamos aquí en esto que hemos denominado Sudaca Itinerante... ...estamos transmitiendo, como les decíamos... desde hace un rato largo, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, estamos desde acá transmitiendo desde el hall, este, en este encuentro, jornadas de comunicación, intervención social y política, con un poco de frío, nuestra operadora está ahí amasando las manos porque se está congelando, pero bueno, nada, eh, esto es hacer un programa afuera del estudio de radio, en la calle o en el hall de una facultad, Lleva estas inclemencias en el invierno. ¿Qué le vamos a hacer, señora Sotelo? Ahí está Leandro Pafundi tratando de armar algo de las conexiones vía internet que hoy se complicaron y por eso estamos saliendo prácticamente vía telefónica con los amigos de Radiográfica Nosotros estamos aquí con Ramiro Coelho y Constanza Lupi. Quiero que los presenté bien. Eh, son organizadores de este encuentro eh, de comunicación hecho por estudiantes, por graduados, por docentes. Eh, ¿Es así? Es así. Bien, ahí estaba Ramiro, eh, Coelho. Y les pregunto a los dos, tanto a Ramiro como a Constanza, eh, que nos cuenten dónde estamos, qué es este encuentro que empezó en el día de ayer, 3 de junio y que va a terminar en el día de hoy. Bueno, el encuentro de intervención y comunicación es el espacio, el ESI es una iniciativa que llevamos a cabo un grupo de estudiantes y docentes de la carrera de comunicación, de acá de la... Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Eh, preocupados básicamente por, eh, los, por la relación que nuestra facultad tiene y nuestra carrera en particular tiene con, con diferentes expresiones de las, de sociales, con las organizaciones, los movimientos sociales. Y preocupados por la formación de nuestros estudiantes eh, en torno a eh, la participación o lo que nosotros llamamos intervención de los profesionales eh, en emprendimientos de comunicación en las organizaciones, o sea, emprendimientos como estos. Y el encuentro eh, intenta hacer una, una especie de, de consulta a graduados, estudiantes, agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales que desde sus experiencias eh, están tratando de hacer algunos aportes a qué modificaciones tendríamos que hacer a nuestro plan de estudio. Este año el plan de estudio de la carrera va a sufrir un cambio, va, se va a hacer un, una reforma del plan de estudio. Eh, entonces la idea eh, es a través de estos talleres hacer una consulta sobre cuáles son las necesidades que los diferentes actores sociales, el Estado por un lado, las organizaciones sociales por otro, y los estudiantes tienen de esa reforma. de manera de construir un perfil de comunicador que sea un perfil adecuado para el actual contexto político y social que estamos viviendo, pensando además en un comunicador que, que esté comprometido, digamos, con muchas veces con los procesos de transformación y de lucha de muchas organizaciones sociales. Bien, ¿y cuánta gente se estuvo acercando a este encuentro? ¿Y quiénes estuvieron participando, aparte de los docentes, graduados y estudiantes de la carrera? Bueno, la convocatoria trató de ser lo más amplia posible. Eh, tuvimos mucha ayuda además de, otros, de algunos programas de la facultad que vienen trabajando hace mucho tiempo con organizaciones sociales, en particular el programa de fortalecimiento de las organizaciones sociales que viene dando talleres a, a organizaciones sociales desde el año 2000 en diferentes ámbitos, comunicación, economía social, hábitat, vivienda, derechos... y la convocatoria fue eh, con el apoyo de este espacio de la facultad y de la facultad, de la dirección de la carrera, y la convocatoria intentó ser horizontal, o sea romper un poco con esta lógica que a veces tiene la facultad de eh, cerrarse sobre sí misma y, y, este, y no abrirse a la sociedad, y esta es una facultad de ciencias sociales. ¿no? Este, entonces, la convocatoria intentó ser a través de los contactos de las organizaciones y de muchos comunicadores que trabajamos con organizaciones sociales eh, a esas organizaciones. Y llegamos a tener 100 inscriptos en los talleres y se presentaron alrededor de 23 o 24 ponencias. Ahí va. Constanza, acercando al micrófono, o el micrófono se acerca a vos, una de dos. Eh, no, en realidad lo que iba a decir era que... se trabajaron sobre tres ejes, que era producción de contenidos para medios comunitarios, eh, comunicación y procesos educativos y políticas públicas de comunicación. En función de esos tres ejes, fue como muy clara el, el tipo de participación. En producción de contenidos vinieron diferentes experiencias de organizaciones sociales y también de, de medios estatales. Digo, vino la gente de Pacapaca, la gente de Aqua, Eh, qué es Aqua? Milagro... Porque Paca Paca lo conoce todo el mundo, aunque sea porque todo el mundo Aqua qué es? Aqua eh, no sé bien la sigla, pero es un árbol de contenidos que es una futura señal para la, la televisión digital terrestre. Ahí va. Que además la gente que hace Aqua hace Aqua, que es un banco de contenidos para los medios comunitarios. Perfecto. La propuesta, por lo que tengo entendido, es que puedan las, las diferent, los diferentes medios comunitarios puedan usar contenidos y dejar sus contenidos ahí para que empiece a circular en función de la nueva ley de medios y el requisito de cierta cantidad de contenidos. Ahí va. Después en comunicación y en educativos en general se presentaron también muchas experiencias de organizaciones y también muchos estudiantes o graduados de la carrera que por diferentes en diferentes momentos hicieron experiencias educativas. Y en políticas públicas de comunicación hubo como muchos trabajos en relación a Eh, ...espacios de comunicación en, en distintos lugares estatales. Bien, y las expectativas que tenían hoy, que ya va transcurriendo... ...más de la mitad de las jornadas, yo eh, creo que están, en los debates y todo eso, ¿cómo vienen? Yo creo que están más que cumplidas. Nosotros, eh, eh, nosotros como MATE, yo soy parte del MATE, eh, cuando salimos a militar el espacio... ...siempre decíamos que había como dos grandes objetivos... uno era intentar, que es algo muy explícito en el ESI, en, en la carta fundacional y en los trípticos que manejamos, que era intentar hacer un, un estado del arte de las intervenciones en comunicación, que tuvieran eh, como centro a la universidad, de alguna forma. Creo que con los distintos que si todas las ponencias, además de las 24 ponencias, hubo algunas personas que no habían presentado ponencias y que fueron y contaron su experiencia. Entonces creo que pudimos hacer como un reconto de eso, Y lo segundo era discutir el concepto o cómo se pensaba la intervención en la, en la carrera. Digo, esta idea de muy desarticulada, profesores que no se les paga para hacer trabajo de campo, estudiantes que van solos, y que lo que terminaba pasando, o un pequeño diagnóstico que teníamos algunos, es que a veces se va a las, a las organizaciones y no se les deja un aporte, porque los estudiantes como que van repitiendo en los mismos lugares las mismas prácticas. Esa idea en un año, como decía Ramiro... de intento de reforma de la carrera, nosotros pensamos que es como importante trabajar para, para poder hacer un aporte a esa reforma. Bien, eh, y sobre qué va a apuntar eh, gran parte de esa reforma, o por lo menos cómo vienen esos debates de la reforma de la carrera de comunicación. La... Bueno, la reforma es algo que creo que tiene un consenso amplio en el sentido de que todos Creo que tanto los docentes como los estudiantes están de acuerdo en que el actual plan de estudio tiene que cambiarse. Ahí ya tenemos un primer punto de, de encuentro, digamos. Eh, en cuanto... Me parece que hay, hay un clima interesante en la facultad en este momento. Eh, porque... Eh, hay un acuerdo en cuanto a que es necesario este cambio, pero además es necesario este cambio y el tema de la intervención, o sea el tema de que la facultad, que sobre todo durante la década del 90, nuestra carrera en particular estuvo muy cerrada sobre sí misma y demasiado apartada de la realidad social y política tal vez. Eh, hay un consenso en el sentido de... empezar a participar más activamente de eso y empezar a pensar en algunos mecanismos institucionales para que eso se pueda hacer de manera más efectiva. Y esto tiene que ver con pensar, bueno, cómo, cómo investigamos en, en esta carrera, cómo enseñamos y cómo, y cómo también hacemos actividades que no sean de investigación ni docencia, que normalmente se, se le llama extensión, o sea, cuáles son... los proyectos que la facultad tiene con los diferentes actores sociales. No, yo iba a aclarar algo más, que creo que es una carrera que nunca se modificó su plan de estudio de forma integral, que tiene muchas materias y que en los últimos años cada vez ingresan menos chicos y no es que menos personas estudien comunicación, sino que menos personas eligen la carrera de comunicación de la UBA. Eso da cuenta de un programa que está desactualizado y... Sí, Pensando eh, en, una... perdón, perdón, en un país donde se aprobó una ley de servicios de comunicación audiovisual que tuvo un debate que atravesó todos los extractos sociales, todas las organizaciones sociales, todos los espacios políticos, todo el arco político o sea, atravesó toda la sociedad, claro, lo que nosotros entendemos es que, por lo menos acá, quizás hablo más como mate, pero digo, que hay que achicar un poco más el tronco común, definir un poco más los perfiles o las orientaciones. y hacer más prácticas, no solamente la intervención se va a dar en, la, en las materias que con las que nosotros trabajamos como ESI, sino en todas las materias donde se produce contenidos, que nunca se piensan esos contenidos para favorecer organizaciones sociales o medios estatales, o sea, se, se, se hacen, no sé, eh, yo digo que se hacen videos que se piensa sobre el cielo, sobre el micrófono, sobre nada y nunca se pone en relación con lo que está pasando en el país. Che, para ir terminando, les hago una pregunta así para por ahí para incrementar rivalidades, ¿o no? Eh, Nada, no, en serio, el, ¿piensan en, en alguna articulación con el, otras universidades del conurbano? Digo, porque Loma de Zamora, La Matanza, eh, bueno, La Plata es histórico, digo, pero hay muchas eh, facultades que están teniendo un gran número de estudiantes eh, universitarios dedicados o a comunicación social o a periodismo o cosas que tienen que ver por el estilo. Sí, es verdad, es, eh, es impresionante el crecimiento que tienen las universidades del conurbano en ese sentido. Eh, bueno, me parece que después de, de estas jornadas, eh, obviamente nos vamos a sentar todos a, a pensar cómo seguimos, eh, uno de los temas que me, que me parece que son importantes es ver cómo nos relacionamos con otras, univers otras carreras de comunicación de otras universidades nacionales. Este, y me parece que lo que está pasando en las universidades del conurbano en general, en particular en comunicación, pero en general en cuanto a esto de generar cierto acceso a la universidad, a muchos pibes que seguramente no vendrían al centro ni a la UBA, este, me parece que es, es, es interesante y me parece que la UBA tiene que un poco despertarse <ríe> en ese sentido, tiene que empezar a, a mirar un poquitito más a su alrededor y, y ser un poco menos burocrática a veces, Este, para poder tener proyectos conjuntos con otras universidades nacionales. Ahí va, cortito del pie, ¿cuánta gente está estudiando hoy en la carrera de comunicación? ¿Tienen idea más o menos cuántos están estudiando? Cerca de 8.000. Cerca de 8.000. Cerca de 8.000. Mirá. Sí. Bien. ¿Y, ta, y, ¿Y la terminalidad cómo viene? Porque históricamente... Es una carrera que, entre a los que abajo. yo me encuentro, gente que se va, eh, o que no termina, o que abandona, o que se va a estudiar a otros lados, ¿no? Exactamente. Eh, tenemos eh, 4.000 estudiantes que, no han pre, que han terminado de cursar y no presentaron su tesina para graduarse, por ejemplo. Mirá. Y que probablemente <risa> no la presenten nunca, digo, porque 4.000 es un número importante. Yo sé bueno. que la, la carrera está pensando en algunas alternativas. ¿eh? Bien, así como en Educación Media hay un proyecto de terminalidad para que los chicos tengan el estudio secundario, un proyecto de terminalidad para los estudiantes de comunicación no vendría mal. No vendría nada mal. Ahí está. Bueno, eh, pasó por aquí, por la mesa de Sudaca, Ramiro Coelho, Constanza Lupi, les agradecemos mucho. Este, dale, están ahí. Son integrantes de la organización de esto que se denomina Jornadas de Comunicación e Intervención. social y política. Nosotros vamos a poner un poco de música. ¿Tenemos ahí los pericos o no? Sí, Tenemos los pericos y para el cierre se suma acá el señor Santiago Fernández Galeano que anda revoloteando por todas las mesas. Estaba la música de los pericos Harlem Schaffler, el tema de los Rolling Stones ahí. Muy buen tema, bien. Y se suma aquí a la mesa un viejo conocido, viejo conocido de la casa, señor Santiago Fernández Galeano. ¿Cómo le va, Mariano Molina? ¿Cómo le va toda esta audiencia de Sudaca itinerante que está acá en la Facultad de Sociales? Me acerqué a los micrófonos, este año no pude estar, este, pero bueno, acá estamos, firme como el Rulo de Estatua, diría un amigo mío. Bien, eh, ¿qué anda haciendo usted por acá? ¿Qué ando haciendo por acá? Estoy ahí colaborando con, con estas jornadas de y Comunicación, Intervención Social y Política, que se están organizando ayer y hoy acá en la facultad. Estamos acá en la Feria de Experiencias de Comunicación, ayer estuvimos ahí discutiendo, deben haber contado ya algunos compañeros y algunas compañeras. La idea es acercar finalmente esa cuerda, Molina, veníamos discutiendo hace mucho tiempo con Correa también, obviamente con Pafundi, la necesidad de crear vínculos reales entre la universidad, el Estado y las organizaciones sociales. En esa búsqueda está, está difícil, está difícil, pero bueno, no imposible, ¿no? Si hay otras experiencias universitarias que tienen un trabajo más presente, otras carreras, fuera de, de sus muros académicos. La U a veces es más difícil que las del Conurbano o que algunas otras universidades nacionales del país. Y el intento un poco es que algunas experiencias que tienen que ver con los talleres de comunicación popular, que tiene que ver con. Eh, la relación con los sindicatos el fortale fortalecimiento de, con las escuelas y de esos niveles de articulación que puede ser estado-estado estado, -estado, estado de organizaciones sociales se dé en un nivel este, universitario con todo lo que se explica o sea pasar del sexo de los ángeles vio a ver si podemos no, no lo vi. transformar un poco más la realidad bien bajar un poco más hasta lo concreto le hace no es un poco la idea del encuentro y de todo lo que se está haciendo acá Exactamente, exactamente. la verdad que es muy interesante algunas cuestiones, otras estamos haciendo las primeras, son las primeras jornadas y vamos a ver acá que Sudaca itinerante, que es una experiencia de comunicación popular, alternativa, este, contrahegemónica y... este. ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos pero vio que no, nadie se pone de acuerdo, si usted no dice no, comunicación comunitaria, no, popular, no, no alternativa, bueno, en realidad... Dele para adelante, usted diga lo que quiera de Sudaca. No, no, que digo que me parece que este tipo de experiencias, que además están... Este, instaladas en muchas radios comunitarias, eh, más allá del Foro Argentino de Radio Comunitaria, y además eh, se prolongaron el tiempo, son esas experiencias que se busca reflejar y por eso lo importante que Suaca esté transmitiendo desde aquí. Ahí está, bien. Eh, era la voz de Santiago Fernández Galero, se queda, ¿no?, para por lo menos saludar a las radios amigas. Por ahí. supuesto, por supuesto, ahí que estamos full con las nuevas tecnologías, estoy siguiéndolos por el Facebook. Eh, me parece muy bien. Bien, nosotros estamos terminando el programa, nos quedaron muchas cosas colgadas y algunas cosas que vamos a tratar la semana que viene. Eh, nosotros tenemos pensado hacer programas políticos, ¿no? Esta, este año es un poco la idea y estábamos ahí en un debate eh, cuando empezamos el año de, por ejemplo, de si hacer un programa con jóvenes radicales o del ARI o algo por el estilo. Que, eh, digamos, vamos a decirlo concreto, que no... Nosotros no congeniamos con esa ideología, pero nos parecía interesante poder hacerlo. Ahora, eh, por ahí vamos con más, ¿no? Correa, ¿usted qué le dice? Por ahí vamos. Porque ¿Con digo, quién? digo si, si, si vamos con los radicales, probablemente nos vienen algunos del pro, yo qué sé. Es, es raro, ¿eh? No, a mí me dijeron que cada distrito es cada distrito, ¿no? Que, que acá son progresistas, en Ciudad de Buenos Aires son progresistas. del otro lado de la General Paz son otra cosa. Es raro el radicalismo. La verdad es que merecería, un in... no, lo digo en serio, digo estaría bueno un análisis sobre la Unión Cívica Radical. Yo a veces pienso, lo decíamos eh, en la producción, eh, digo me parece que el Alfonsinismo en realidad fue la excepción de los últimos 80 años del radicalismo. No digo me parece que es más un partido liberal y un partido de derecha y que el Alfonsinismo en realidad fue una excepción eh, en ese partido, digo porque eh, no se entiende, no se entiende lo que está pasando en estos días, pero que tiene que ver con muchas cosas que hablábamos en estos, en estos meses de Sudaca que estuvimos hablando, y que tenía que ver con esta recomposición de organizaciones, de partidos políticos y hasta casi de una recomposición ideológica, ¿no? Eh, digo, el acuerdo con De Narváez, el vicepresidente que lleva Alfonsín, la ruptura con algunos sectores, es raro. Es raro, es raro pero también yo pensaba que.. Hay mucho de, me parece que hay muchos que están simplificando el tema del eleccionario y están llevando lo que pasó en el 2009 como que, que puede pasar ahora. Y o sea, me parece que no, no analizan todas las variantes que pasaron en el medio y lo que significó esa elección y lo que puede significar esta elección. Pero bueno, eh, vamos a estar con este debate, seguramente lo vamos a estar dando. Vamos a estar, seguramente, y vamos a ver si la semana que viene vamos a andar dando vueltas o por Parque Patricios o vamos a hacer de vuelta con Urbano, ¿así es? Así es, vamos a estar, eh, van a estar enterados en la página de Facebook, ahí les vamos a estar informando dónde vamos a estar la semana que viene. Bien, Sudaca se realiza con la ayuda de quién, señor Correa? De ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, de CETERA, la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina y de la Biblioteca Nacional. A todos ellos, muchísimas gracias. Por eso debe ser que no los cuento. Bien, y nosotros empezamos a saludar a todas las radios amigas, ahí también en la voz del señor Santiago Fernández Galeano. Vamos a saludar primero a las radios que de 11 a 13 horas transmiten Sudáquica Itinerante todos los sábados. Exactamente, en este momento estamos saliendo por radiográfica allí en la ciudad de Buenos Aires, Barraca, La Boca, también en Moreno, provincia de Buenos Aires, F Moreno y también La Posta. También en este momento allá la gente de FM del Carmen, Uruguay. Un saludo enorme. No me corte, que le quiero mandar un saludo al número 10 de Peñarol, que claro, ha sabido, ha sabido vestir. Censura. Diría la Sip, ¿qué diría la Sip de este momento? Bien, y vamos a saludar entonces, aparte de Martinucho y su remera verde y negra que lleva bajo la de Peñarol, a todas las radios que retransmiten su itinerante semana tras semana. Exactamente, y empezamos por las que están aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de FM Bajo Flores y también Radio Justicialista. ¿Cómo olvidarnos de la gente de la milagrosa ahí en Ciudad Oculta? En La Plata, Radio Estación Sur. En Quilmes, compartiendo. Y en Córdoba, Capital. Radio Revés, y a su vez, quien más, Radio Urbana, no me puedo olvidar, de FM Mural. Exactamente, nos vamos a ir para, para Chipoleti, eh, me parece, eh. ya le vamos diciendo a los amigos de Chipoleti que nos vamos a ir para Río Negro algún fin de semana a transmitir desde allá, ¿le parece Correa? Seguro, sí, ahí estaremos, firmes. Exactamente, y aparte le mandamos un abrazo enorme a toda la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a partir de este año 2011 somos parte de la programación de esta entidad que agrupa a decenas de radios comunitarias de todos los rincones del país. Bien, eh, señor Pafundi, ¿vamos terminando? ¿Le parece? ¿Ya está? ¿Nos despedimos? ¿Será hasta no Sudaca? Un saludo grande a todos. Hable, hable con ganas, póngale onda. Tiene auriculares puestos, dele. vamos Yo no me escucho. Ah, ah, ahora sí. Ahí hablando. está, dele. No, bueno, un saludo muy grande a, todo el, a toda la audiencia. A Santi, Andrés. Nos vemos en el próximo programa. Bien, y si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer en la semana? En la semana puede entrar al sitio radiosudaca.com.ar. O eh, mandarnos un Twitter un Retuitearnos en Radio Sudaca O entrar al Facebook.com Barra Radio Sudaca Bien, ahí la operadora nos dice Chau, nos tenemos que ir Chau, 4 de junio de 1943 Podríamos decir El golpe más justo El, el, el golpe, golpe justo El golpe de estado más justo De la historia del país Si se puede decir Un golpe de estado justo sí. Bien Señor Galeano Nos estamos viendo Nos vemos Molina Un gusto como siempre Un gusto Estuvo Paula Sotelo en la operación técnica Esto fue Sudaca Itinerante Ya, quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esta media hora a los ricos. Yo soy rico.